Surfing Birds se presenta este viernes en el s h o c k e y y vamos a conversar unos minutos con Joaquín Achiari para que nos cuente de qué se trata este convite, porque la alegría no hay que perderla, el disfrute no hay que perderlo, hay que animarse e l goce, aún en este caos. Muy buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, s u i a ¿qué contarte? Bueno, <risa> bien, <risa> por un lado, pero bueno. Como todo el mundo. Sí,、Casi. pero hay que hacer cosas, hay que hacer. Ah,、no, por supuesto. Hay que mover. También estamos haciendo, al mismo tiempo que estamos preocupados, estamos haciendo esta, como vos contaste, esta movidita mañana. Bueno, ¿de qué se trata? <risa> bueno, vamos a repetir una fecha que nos gusta, nos gustó hacer el año pasado, quedó la promesa y bueno, lo vamos a hacer. Y con la idea de que, bueno, si se puede hacer todos los años. Espectacular.、Uh -huh. Surfing Birds es la presentación de Indio Mike, I Love Diana, v j Esteparia y DJ China. Sí, sí, tal cual. t Ahí l cual, tal vamos a estar tocando y bueno, compartiendo toda la noche de un modo audiovisual. Este, que bueno, eso sí es algo que, que pusimos este año, en el pasado no, no había sido así. Este, también tuvimos DJ bueno, es como que tiene que tener esa forma, digamos. Para que sea una noche completa,、uh -huh. Joaquín, ¿esto es autogestionado? Sí, sí, sí, sí. Y con, la, con las entraditas. y b u Esos son las, las, los negocios que hemos armado. La posibilidad no, de, sí, claro, sí, sí. bien. más que nada para tocar y mostrar y pasarla bien y、e、ir, ir a brindar en un rato. Esa es la idea principal. t o d lo demás, si viene bienvenido. Bien, entonces es este viernes. ¿A qué hora arranca? Y vamos a arrancar a las doce y media, vamos a dar puerta,、eh, va a pasar en los, los temas a China y, y vamos a ser puntuales.、Eh, a diferencia del año pasado tuvimos algunos problemitas técnicos y nos demoramos, esta vez este, vamos a ser puntuales. Así que una y media vamos a arrancar a tocar, aviso, porque、eh, por ahí está una idea de que. De que se hace largo, se hace、hmm. tarde, y, y la idea es que este, esta vez es que no, y que se pueden disfrutar las distintas tandas、eh, de la China, que va a pasar unos temazos, y bueno, que las bandas también podamos tocar todo lo que queramos, r sin q u estar e pensando en los horarios, algo más, más normal. t a é pasó.、Pues. Fue el c e n q u i l o m b o Sí, pero cosas que pasan cuando es así, cuando la autogestión、claro. o cuando, o no sé, son fechas. Con muchas cosas,、eh, hay mucha parte que no depende de las bandas, siempre está el lugar, el sonido, las luces, etc. ¿Viste cómo es?、Uh -huh. eh, pero bueno, también se aprende y, y por eso esta vez estamos más, más organizados. ¿Dónde se consiguen las entradas, Juan? Bueno, entradas anticipadas en la barbería JB que queda en Cervantes y Quintana. Este, ahí pueden pasar, está abierto el corrido este, cuando, cuando quieran buscarla. Y si no, bueno, se pueden comunicar también a través de, de las redes, Instagram, con, con las bandas. Y, y bueno, este, ahí tenemos un, un alias para, para comprar l a s entrada. s Claro, muy bien, para hacer el depósito, la transferencia. Che, ¿y cuánto están las entradas? Anticipadas, 3 mil pesos. Perfecto, buenísimo. Para, para hacer la previa de la Noche Buena: Indio Mike,、sí. I Love Diana, Vijay Esteparia, DJ c h i n a Surfing Bird. Joaquín, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés.、Sí. No, por favor, gracias a ustedes y por llamar, por compartir. Y bueno, ahí nos veremos. Ahí va, ahí va. Bueno, este, no te la podés perder entonces. Este, tenés que comunicarte con las bandas o ir a la barbería JB, dijo, JB como, como, como el whisky. Sí, JB y este, tenés tu anticipada por 3 mil pesos. Jockey Rock en este caso.、Eh, a, la, a las 12.30 dan puerta, una y media arrancan a tocar, no te lo pierdas.